Eh, sí, es un hecho que ya nos van a, a... los docentes del Anexo Penal 1 les van a dar de baja en sus obras cátedra Qué bárbaro eh, Y en ningún momento se planteó lo que se fue logrando, ¿no? Esta posibilidad que tienen aquellos que están privados de su libertad De poder estudiar y, y todo lo que ello implica también Ustedes ahí eh, ingresando en esa posibilidad de compartir conocimiento con ellos Uno se sorprende con todo lo que se va decidiendo así Ajá. en escritorios, ¿no? Eh, mira, los que tenemos mucha experiencia en educación y en ámbitos ministeriales, eh, a mí no me sorprende porque durante muchos años las decisiones se han ido tomando de esta manera. De hecho, hemos visto en un ámbito que tienen que ver con el desarrollo social y educativo, eh, tenemos claramente los resultados a la vista, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creíamos que... De hecho, una de las personas que está involucrada en esta elaboración ha hecho una especialización con, conmigo con unos compañeros de educación en contexto de encierro donde eh, tenemos como una trayectoria, eh, por eso también no, nos llama mucho la atención esta cuestión de, de, de buscar una propuesta semipresencial en chicos que lo único que necesitan es tener contacto con alguien que tenga otras posibilidades de brindarles herramientas también para su reinserción social que somos los docentes eh, y sin embargo a pesar de esta experiencia y todo eh, eh, eh, llama la atención, insisto, esto de cómo se empuja cómo se esfuerza ustedes igual como docentes están organizando no para para evitar que esto ocurra mira, nosotros como docentes estamos dando clases en container sin baño, sin agua ya hace unos 4 años después de de un, haber quedado involucrados en un motín también dando clases en algo que era talleres que no era una escuela que estaba adentro del penal en el fondo, vendría a ser en el peor lugar que había <ríe> era el que se le otorgaba a los docentes para que pudiesen trabajar eh. Eh, así que venimos sorteando muchísimos obstáculos no en, eh, en, en estas condiciones eh, además laborales pero eh, La verdad que nos tomó por sorpresa, además, eh, esta cuestión de, del poco reconocimiento de las, de las trayectorias, de, de no considerar eh, a la escuela como una herramienta más para su reinserción social en cuanto a lo que garantiza el, el tener comunicación y vinculación con otros, que puedan, tengan un espacio propio ellos de poder... Eh, Crear, ¿no? Pensar, de tener un espacio en donde ellos puedan debatir y exponer sus propias ideas y se, seguir generando eh, conocimientos y un capital social que verdaderamente si queremos la reinserción social de estas personas tenemos que, que apostar al educativo, porque el educativo en realidad es el capital social de cualquier nación y eso no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, de los derechos humanos, de los niños, eh, todo lo que apunta a un desarrollo social. Vale ¿y por qué crees que se hacen estos cambios así de esta forma? Mira, en realidad es claro que es un recorte presupuestario porque se podría decir de 22 docentes le paga, parán a pagar a 5 eh, la propuesta. Mm. Que son 4 docentes y un coordinador. Mm. Pero quienes llevamos muchos años en estos ámbitos creemos que había que hacerle por ahí um, una modificación ¿no? a esta propuesta educativa, pero siempre orientado a que ellos puedan... Eh, tener cada vez más herramientas y no menos herramientas. Porque, te, a ver, te doy un ejemplo. La propuesta que nos presentaron el, el viernes dice que los alumnos van a tener el material bibliográfico en sus aulas. Eh, los alumnos pierden las carpetas porque eh, son destruidas por la requisa, de acuerdo a lo que ellos manifiestan. Eh, entonces, creemos que ya desde ese punto los alumnos no van a tener ninguna posibilidad de contar con sus cosas porque... Eh, Quienes conocemos más o menos un establecimiento meditación, sí, no tiene una celda individual en un lugar sí cómodo y tranquilo donde tenga su pertenencia. Claro. Eh, y van a tener que estudiar solos porque creo que lo semi-presencial hace referencia mensual, quincenal, no importa, ¿no? Pero a ver, eh, el tutor los va a ver muy poco. Ellos no tienen acceso a una red social eh, donde, es yo te hago una consulta por mail, sí, profe, para que después me lo puedan contestar. Claro. Eh, es una cuestión, aparte, bueno, el ámbito carcelario internamente no es un, un lugar donde uno puede estar tranquilo, cómodo, relajado uh -huh. y, y disponga de, de su tiempo organizado para poder estudiar, ¿no? A ver, hay otros ritmos ahí adentro que sí se los, veníamos, se los venía permitiéndoles en la instancia estar de tres o cuatro horas en en el aula. Uh -huh. eh, la verdad que me sigo ahí quedando como helado. Eh, ¿Qué qué le podíamos decir, Valeria, a aquel que está escuchando, que son muchos por suerte los que están escuchando, y que por ahí incluso no dimensionan de esta herramienta transformadora que es la educación eh, para alguien que está privado de su libertad? Creo que vos a lo largo de esta experiencia que has tenido, y que espero que sigas teniendo, porque uno siempre tiene la esperanza latente de que se vuelva atrás con esta decisión, eh, ha sido, me imagino, muy reconfortante ver aquellos cambios que se producen en una persona a partir de la educación, ¿no? Seguramente, y en todos los ámbitos, además, eh, viendo hoy cómo están los adolescentes, cómo están nuestros chicos, recorriendo un poco los barrios, las calles, viendo las plazas, no la costanera, uno ve que esos chicos... Están como sin horizonte, ¿no? Sin expectativas de vida, sin sin obligaciones, sin tener conciencia de, del valor que le puede llegar a generar la escuela. Nadie dice que no hay que hacer cambios, ¿viste? Pero yo creo que en este contexto el privarlos de estar en contacto con un docente eh y de ir a la, al espacio de la escuela que finalmente... Ellos están privados de tu libertad porque hubo un montón de cuestiones, oportunidades que vos que yo las tuvimos y que ellos no las tuvieron. Es tan claro como esto, ¿sí? Uh -huh. Poder completar la escuela, poder tener las necesidades básicas satisfechas, y desarrollarse en un ambiente fuera de de lo que es la violencia, tanto física como verbal, los maltratos, el abandono. Todas esas cuestiones, esos chicos no las tuvimos. Y en la escuela, de alguna manera, ellos lo sienten. Sienten que están acompañados, que los docentes apostamos a ellos. Eh, mira, yo no tengo acá, porque es mi trabajo, pero tengo las devoluciones que los alumnos de primer año me han hecho. Y la verdad que ellos agradecen, a, siempre muy respetuosamente a los docentes, por por escucharlos, por abrirles el diálogo, por ir, por eh, darles... Eh, Cuestiones para que ellos puedan pensarse y repensarse en cuanto también a esto que son las transgresiones de vida que ellos tienen que elegir si quieren seguir en este aspecto o buscar otras herramientas y si no es a partir de la educación no va a ser a partir de nada. Valeria, eh, muchas gracias. Están eh, juntando firma incluso para acercarlo, ¿no? Sí, es que estamos es... en la UNTER. Hemos dejado hoy a las 8 de la mañana eh, una nota eh, dirigida a distintos eh, representantes de los ministerios y autoridades de, de la provincia repudiando esta pro propuesta. Eh, va a estar hasta las seis de la tarde la nota. hacia o sea, eh, Los docentes que se quieran sumar. Uh -huh. Pueden ir a, a firmarla. Hunter, uh -huh. eh, seccional Vienna Boulevard, tengo. Una sección, la seccional Vienna Boulevard, y pues bien. Ahí está, ahí está Rubén que eh, ayuda ahí para que acá está el documento a firmar. Uh -huh pobre. Sí. No, está muy bien. <risa> Le dejamos un pildón de casa. No, está bien. Valeria, no sé, me quedaron ganas, no sé si tenés ganas, si no creo que en tu palabra ya se dijo un poco de... Si tenés alguna de las expresiones que te dejó algún alumno en el no balance. No tengo, la verdad ah. que no las tengo acá verbalmente, estaría muy bueno en algún momento, pero ahí se las puede hacer llegar y las puede en esta semana de última que las acerco ahí a la un, radio. Un espacio de... que tuvieron ellos de expresión bueno. analizando el año, ¿no? Es un poco eso lo que dejaron escrito ahí. Exactamente, sí. Bueno. La verdad que ojalá eh, quienes están en el escritorio decidiendo y que no se acercaron ahí nunca ojalá tengan la posibilidad de hacerlo para dimensionar lo que están cerrando que es mucho más que es mucho más que, que esto no que tu, tu posibilidad laboral es mucho más profundo que eso lo que están cerrando eh, ya de por sí es feo cerrar una posibilidad laboral pero todo lo que va ocurriendo en esta transformación humana me parece que no lo han dimensionado claramente gracias valeria Sí, sí. bueno gracias a vos ¿eh? abrazos grandes Hasta luego.